Momento de hablar de economía con nosotros, Apenas pasaditas unos minutitos de las 11 de la mañana ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, Bienvenida, muy licenciada de, de Elizabeth. ¿Cómo le va tanto tiempo? Bien, la verdad que muy contenta de, de bueno. volver a la radio a los miércoles tempranito No, no pasó tan, nada en esta semanita el, sí, el nivel no. económico ¿Todo buscar temas porque de la última es... columna económicamente no pasó sí, prácticamente nada Sí, la verdad que tuve, tuve que, que darle una vuelta, no sabía bien de qué hablar Raspar, raspar, para saber La última <risa> vez que nos vimos el estaba 43, 44 sí, me sí, parece Sí, Mira. tal cual Eh, bueno, un poco vamos a hablar de eso, de lo que fueron, digamos, un poco qué explicaciones, o sea, por qué la derrota de Macri es tan fuerte en las urnas, eh, qué explicaciones económicas podemos encontrar en eso, que un poco también lo, lo hemos charlado varios miércoles, de, de cómo estaban dando los, los índices macroeconómicos y que obviamente a la población en algún momento determinado le llega a afectar. Eh, y bueno, que eso se traduce obviamente en las urnas, por suerte. Eh, y después un poco también qué pasó después del PASO, ¿no? Un poco contar un panorama así bastante simplificado de eh, económicamente qué fue lo que, lo que fue sucediendo. Bueno, en sí, eh, nosotros también ya lo, ya lo habíamos charlado hace unos, hace un mes aproximadamente, del tema de que el PBI viene eh, bajando hace 12 meses en consecutivo. Eh, bueno. Esto, por ejemplo, es, son datos que son de mayo del 2018 a mayo del 2019, ¿no? La destrucción neta de 10.322 empresas. O sea, es, es, es un número realmente enorme. Y, eh, obviamente, con, con esta destrucción neta de empresas, destrucción de 220.000 puestos de trabajo, aproximadamente. El aumento de 4 millones de pobres en la Argentina, que es, digamos, alcanzar una cifra de un tercio de la población está por debajo del nivel de pobreza. Eh, digamos, hay, hay un factor que, eh, a partir de lo que fue una cosecha récord en el agro, en mayo de este año, hubo una recuperación de lo que es el, el, el crecimiento del país, el, que se mide en PBI, eh, pero si uno excluyera esta, este sector... Eh, el agropecuario, digamos, eh, seguiría siendo una disminución eh, del PBI, ¿no?, en, en mayo incluso. Eh, con, además, digamos, considerando que el agro es uno de los sectores más importantes del país, pero que produce, o sea, genera menos cantidad de puestos de trabajo que cualquier otro sector industrial, digamos. Eh, el salario real promedio bajó un 9%, a partir de obviamente la la poca paritaria eh, con respecto claro. a la inflación. Y bueno, se produjo también un recorte brutal del gasto público que es, se profundizó en estos últimos meses. O sea, no hay más obras, no hay más asfalto, no se toca nada. Básicamente todo el dinero que, que, que está llegando, todas las divisas que llegan del FMI, son eh, utilizadas para lo, para lo que es especulación financiera y no se utiliza para nada para lo que tiene que ver con generación de actividad económica, productiva, etc. Eh, con lo cual digamos estamos empantanadísimos y esto obviamente los votantes lo sienten Eh, es claro digamos eh, si hay 220.000 mil personas que se quedaron desempleadas lo más probable eh, es que no te voten eh, lo más probable claro. es o sea, que no, tenés te, 220 no, te, que no te van a votar claro un poco lo que fue la estrategia electoral del macrismo fue eh, lo que se llama como eh, mantener la pax cambiaria no esto qué significa básicamente tener un dólar bajo para que eh, una de posible devaluación o pequeñas devaluaciones no se tra trasladen directamente a precios Eh, aumentando lo que es, obviamente, la inflación. Eh, esto, digamos, el tema del de mercado cambiario que tiene, es fundamental en este gobierno porque, precisamente, por, por haber primero realizado toda una política de eh, mercado libre, el dólar comenzó a subir su precio con respecto al peso, eh, con lo cual, digamos, esto lo que es conocido como la devaluación, Pero, obviamente, llegadas las elecciones, el oportunismo del gobierno, eh, digamos, intentó mantener el dólar un poco más bajo. Bueno, <ríe> esto, digamos, lo hizo operando en lo que es el mercado cambiario. El mercado cambiario, como cualquier mercado, como si fuera el mercado del zapallo, básicamente se mueve por un juego de oferta y demanda, ¿no? Oferta de dólares y demanda de dólares. En la Argentina, que esto también siempre lo comento, la oferta de dólares es limitada. O sea, obviamente hay una restricción externa, lo que se llama. Y la demanda es bastante alta por varios motivos, digamos, que podríamos considerar económicos, sociales, políticos, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, digamos, en un contexto donde hay inflación, las personas intentan resguardar eh, su dinero comprando divisas y poniéndolas debajo del colchón. O sea, yo... Eh, a mis amigas que me preguntaron qué hago, tengo tan, algo de, de guita hace dos, tres meses, les dije compren dólares, me están agradeciendo de una manera impresionante aunque obviamente esto no es lo que queremos que suceda. No, obviamente, pero ese monumento entonces es para vos, el que están levantando <risa> Sí, no, pero digo, a ver, no es menor lo que, lo, sí, lo que no, dice Natalia, sobre todo porque digo, el mismo gobierno muchas veces este, te hace la psicológica como te, hace, te trata como si fuésemos un si especulador. Culpable, tal cual. No, yo no, no especulo, morfar, claro. cuido, sí. cuido el morfi de mi familia, el, lo, nada lo, más que eso. Los que tenemos un manguito podemos pudimos ahorrarlo y, y lo pasamos a dólares, como decía Nati recién recién, lo vamos cambiando de a 100 para poder comprar sí, comida, sí. no no nada más que eso. Exactamente. Eh, bien. Entonces siempre recordar el tema de la restricción externa y después obviamente lo que hacía el gobierno era interactuar en este mercado, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando para poder mantener, obviamente, esta oferta y demanda va a determinar un precio de la divisa. Eh, cuando hay, digamos, mucha oferta y poca demanda, el precio va a ser bajo, cuando hay mucha demanda y poca oferta, el precio va a ser alto. Como con cualquier elemento casi de eso, la verdulería, digamos. ¿Dónde sacaba estos dólares el gobierno? Bueno, de sus grandes amigos de siempre, eh, el agro. Doña Y eh, las deudas de, eh, provenientes de, de los, del organismo, del Fondo Monetario Internacional. Un poco también con esta idea de la Pax Cambiaria, se produjo, y también en realidad fue un una receta del FMI también o una imposición del FMI es el tema del congelamiento de la base monetaria la base monetaria es algo que tal, tal vez muchos no saben lo que significa y es básicamente la cantidad de dinero real, físico, ¿no? que existe o sea, la cantidad de dinero que imprime el Banco Central y que después va a estar en manos nuestras pero también va a estar en manos del de Banco Central en sus depósitos y de otros bancos, otras entidades, etcétera El congelamiento de la base monetaria un poco tiene que ver también con esto de poder mantener un dólar bajo, ¿no? Es decir, eh, que haya menos oferta de dinero en, en, en nuestras vidas va a hacer que podamos tener menos posibilidades de comprar tanto bienes uh -huh. o servicios como otros bienes, otros bienes, como puede ser una divisa, es decir, el dólar. Entonces, ¿cómo generó este congelamiento de la base monetaria? Bueno, Todo, digamos, en el macrismo se explica por el mercado financiero, que es básicamente, digamos, eh, la estrategia que ha utilizado el gobierno todos estos años eh, de poder realizar distintos eh, ajustes en el mercado financiero como si eso tuviera un fuerte impacto en el mercado general o, en, digamos, en el mercado de bienes y servicios, y no lo ha logrado, digamos, de cierta forma. Eh, Entonces, esto lo, lo, lo ha generado el tema del congelamiento de la base monetaria con eh, lo que son los bonos de las LELIC. Vamos, Estos las LELIC. nuevos bonos que aparecieron ya hace un año aproximadamente, eh, pero que de repente, o sea, nos estábamos acostumbrando a ver qué eran las LEVAC y de repente aparecen las LELIC. Bueno los eh, nombres son lindos ¿Sí? podemos decir que los nombres son llamativos son, sí, lindos, son, son, son simpáticos Lelike es re lindo con liquid, sí, liquid. Sí. estaba buenísimo también. entonces eh, lo que hace el gobierno es ofrecer bonos ¿no? para poder retirar del dinero del mercado de, de, de la sociedad dinero y poder así tener una oferta de dinero una base monetaria menor Eh, esto lo hace a través de este tipo de bonos. Las LEVAC eran un tipo de bono que eh, podíamos comprar nosotros, pero también podían comprar entidades financieras. En cambio, las lelics solamente las pueden comprar entidades financieras o bancos, digamos, en concreto. Entonces, además de, de, de tratar de mantener esta PAX cambiaria un dólar bajo eh, antes de las PASO, También el gobierno tenía no solamente que pagar los vencimientos o, o intereses de la deuda con el FMI, que eh, para lo que queda del año son más o menos 40 millones de dólares, obviamente, eh, sino que también tenía que pagar los intereses semanales de estas letras, de estos bonos que el gobierno le, le vende a, a estos bancos comerciales y tiene que ir pagando lo que son los intereses. Con lo cual, digamos, eh, obviamente todo este dinero... O sea, todo el, todos los fondos de, de, del gobierno eran utilizados para eh, mantener el tipo de cambio, ¿no? Ni hablar que, digamos, seguir enriqueciendo a lo que son los sectores concentrados de, de, del capital. Los que sí compran dólares para especular. Exactamente. Entonces, un paréntesis con respecto a las LEVAC y las LERIC. Las LEVAC, bueno, eso, eran eh, se podían comprar los bancos y los particulares como nosotros... ¿Qué se hacía? Se generaba una bicicleta financiera porque yo persona o yo banco podía endeudarme afuera, comprar dólares afuera, venir a Argentina, cambiarlos, comprarle backs, devengar todos los intereses, es decir, que me devuelvan, eh, que me paguen los intereses por haberle prestado plata al gobierno, y después comprar dólares y fugarlos. Claro. Bien, o sea, una ecuación concreta. Ahora, ¿qué pasa con las Lelic? Literalmente es el mejor negocio del mundo O sea, literalmente Y ahora le decís eso a tus amigos? <ríe> Sí. En vez de los dólares eran las LELIC Pero los LELIC nosotras no los podemos no, comprar No, se puede comprar LELIC Es solamente para los queridos bancos comerciales de, de nuestro país Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos los que, lo que hacen es Necesitan fondos para comprar las LELIC Porque básicamente es la mejor eh, inversión que pueden realizar O sea, todo especulación Nada eh, productivo La mejor inversión que pueden realizar es comprarle ICE, Entonces, para eso necesitan fondos. Para tener fondos, básicamente le piden a los prestamistas, que somos nosotros. Claro. Para que nosotros le, le ofrezcamos nuestro dinero, ponen altas tasas de interés en los plazos fijos. Lo tienen que intentar, digamos. Exactamente. Eh, nos tienen que decir, digamos, de acá yo, te, yo persona te presto 20 pesos y vos a fin de mes me das tanto. ¿No? bastante más. Con un rendimiento muy alto de los plazos fijos, están aproximadamente un 50%. Eh, y eh, luego de, de esto, los bancos, digamos, pueden realizar operaciones cuando justamente vean qué es lo que está pasando en los mercados. La famosa eh, frase que estuvo toda esta semana, ¿no? Digamos, ¿qué pasó después de las pasos en concreto? Mauricio mal dormido, <risa> te, te, te mando lunes, fruta, lunes 12 de agosto, mamita. Yo eh, pienso que hay una explicación más eh, importante o fundamental y después también me parece que hay algunas otras. Primero esto, el tema del mercado financiero, ¿no? ¿Qué van a hacer los bancos comerciales si piensan que un gobierno populista, como decir. El, lo que es el, el, el, el frente todos. Chavista, decirle chavista. Chavista, que no va a convertir en Venezuela y todas esas cosas. Ojalá, digamos, fuéramos Venezuela en un montón de aspectos, por lo menos. Eh, no sé si en lo económico hoy en día está, está medio complicado, pero... Eh, bien, tal cual, o sea, nos en lo que es el mercado financiero, el riesgo que puedan tener... Eh, estas estos bancos comerciales respecto de qué va a pasar con estos bonos, básicamente, eh, viniendo un gobierno populista, puede llegar a suceder que estas, estos bonos sean reestructurados, ¿no?, como hizo el gobierno uh -huh. de eh, Néstor y Cristina. Entonces, ante una reestructuración de los bonos, obviamente los bancos salen perdiendo y no quieren, nunca quieren salir perdiendo, no, eh, no estaría funcionando así el mundo, ¿no?, Entonces, cuando pierde el macrismo con un porcentaje tan alto, o sea, también es eso, ¿no? Si hubiera sucedido que est estaba más cerca, ¿no? De, de, de lo que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, hubiera sido distinto para mí, por lo menos. Ahora, con este resultado que ya nos muestra que es medio irreversible en octubre, gracias al cielo... A lo mal que votamos. <ríe> a lo mal que votamos todos nosotros. Eh, lo que van a hacer estos bancos comerciales es vender las lelic y comprar dólares, obviamente. Entonces, a partir del domingo ya, eh, la cotización del dólar empezó a subir. Claro. Había una presión muy fuerte sobre el mercado cambiario. Que Obviamente el gobierno intentaba eh, frenar con sus operaciones, las operaciones de compra y venta, pero obviamente no, no, lo, no lo logró. Porque, digamos, justamente es muy difícil jugar... Eh, con lo que es la especulación financiera de los bancos. O a sea, los bancos no, no te van a bancar la parada porque les caes bien o porque hicieron guita con vos. Van a siempre estar buscando su beneficio económico. Entonces, obviamente, eh, lo que sucedió fue una corrida cambiaria donde el gobierno no pudo mantener el precio en eh, el valor que quería. Incluso, digamos, eh, aumentó a un 75% el rendimiento de las LELIC, o sea, y las LELIC tienen un, un vencimiento semanal. Con lo cual... O sea, manotazo agado siempre a lo último, viendo si eh, es posible mantener este este precio de cara a las elecciones. ¿no? Eh, te, te pregunto, en el tema de Lelic y ese altísimo porcentaje, ¿los grandes ganadores siguen siendo los bancos? Siguen siendo los bancos, Digo, o sea, no, no hay ¿No hay chance de que en vez de ahorrar en dólares ahorramos en Lelic, no? Nosotros no tenemos chance de eso porque las Lelic son solamente para los bancos comerciales. Y cuando dices salen a remate o salen a subasta, Lelic... Eh... Es entre ellos, es entre, ellos entre entidades digamos. financieras, digamos. Yo eh, no estoy segura si lo pueden comprar eh, agentes externos. Pero no nosotros, Pero vecinos, nosotros digamos. no, digamos. Eso está claro. Entonces, obviamente lo que hicieron los bancos fue salir a vender las Lelic, comprar eh, dólares, y hoy tienen un dólar muchísimo más... Eh, caro, alto eh, y obviamente esto también favorece siempre a lo que son los exportadores eh, con las mega devaluaciones de que eh, pasan a tener, digamos a liquidar dólares también a un valor muchísimo más alto de lo que lo hacían antes bien eh, al mismo tiempo eh, los bonos de empresas argentinas bajaron su, su, su nivel, digamos, en, en lo que es el, las acciones Y aumentó lo que es el riesgo país, que también hemos hablado en algún momento. Uh -huh. eh, un poco también para mí hay un objetivo del gobierno que es seguir enriqueciendo los sectores del de, de, de capital concentrado antes de perder, básicamente, o sea, irnos con el dólar más alto posible para que el problema sea, justo, la pesada herencia justamente sea para los que vienen eh, y que tengan que ver cómo solucionar. Eh, el tema del mercado cambiario y la restricción externa, que es un problema estructural en la Argentina, eh, irse con el dólar más alto y causar miedo a la población, miedo de que si como está ganando el populismo el dólar está alto y entonces hay que votar a Macri, entonces. A ver, hay de... una especie de intencionalidad para mí. Lo, que, lo que dijo Esto fue denunciado por ex funcionarios, gente allegada al gobierno, de que el dólar se dejó correr el lunes, eh, digo, elecciones para hacer la respons para que le caiga la responsabilidad Exacto. al triunfador en las, en las pasos. Eh, digo, vos crees que lo que dijo el presidente a nivel económico después de las pasos y después pide disculpas diciendo, la, en realidad no es lo que pensaba, estaba dormido, es la realidad, ese es el Macri y ese es su pensamiento cierto eh, eco, a nivel económico, digo, sobre las PASO. Sí, yo creo que lo que lo que genera Macri, sobre todo, es mucha incertidumbre. O sea, precisamente decir algo y después retractarse. ¿Qué es lo que vos querés que salga en los medios, no? O sea, hay todo un juego que, digamos, hay un durán barba atrás. Hay no nada es eh, para mí, por lo menos, casualidad en este gobierno. Es todo intencional y todo tiene objetivos concretos. Entonces, sí es verdad que tal vez en algún punto. Eh, no les convenía que el dólar se, se, se dispare, pero también en otro punto sí. Entonces hay como un doble juego todo el tiempo, ¿no? A todo esto, o sea, el macri el macrismo salió, bueno, en el medio renuncia Stutzenegger, uh -huh. eh, sube, ahora no me sale el nombre, pero. San Leris. San Leris. Guido que dice, bueno, nada, no dice demasiado, digamos, en su en su discurso, pero eh, Macri lanza un paquete de medidas. Este paquete de medidas para mí ya es directamente patético, digamos, lo de lo estúpido que nos tratan, digamos, porque realizar un paquete de medidas de acá a dos, tres meses, es como, la gente no es estúpida, o sea, la gente sabe que en octubre se vota, la gente eh, votó, digamos, a otra opción, no es que porque vos le vayas a dar cinco pesos más te va a votar. O sea, realmente es, eh, es, es muy triste esa concepción uh -huh. y para mí es como, como demasiado ya, demasiado burdo sobre todo. Bueno, ni hablar de las cosas que hizo Vidal con lo que fue violencia de género y eso. Pero en sí, digamos, lanzó un paquete de medidas donde exime de ciertos impuestos, aportes quita, sí, impuestos al monotributo aumenta la asignación universal aumenta las becas progresar que nosotros nos, o sea, nos la pasamos marchando, hubo un conflicto educativo tremendo el año pasado y ahora viene a aumentar un 40% de las becas progresar bueno, moratoria de AFIP para pymes etcétera estas medidas, bueno, obviamente son hasta las elecciones tienen un nivel de oportunismo que todo el mundo lo ve y además tienen un costo fiscal que obviamente no no es eh, eh, digamos sacado de lo que de quienes eh, realmente se beneficiaron con esta devaluación que es el sector agroexportador de nuestro país eh, sino que es eh, reasignado de otras partidas presupuestarias o sea es básicamente recorte por acá y oh, la, obra veo, pública, obra decir, la obra pública obra pública obra pública Tal igual recorte por acá y veo ¿quiénes me, ¿quiénes me tienen que votar? O sea, detrás de esto también hay todo un análisis electoral de si me votó los jóvenes, si no me votaron los jóvenes, entonces les doy el progresado, y la asignación universal. Entonces, es tremendo, es muy fuerte. Son 40 millones de, de pesos que equivalen únicamente a un 0,2% del PBI, lo que es este costo fiscal, que se podría obviamente haber sacado con un impuesto a lo que es el sector eh, agroexportador con un impuesto muy bajo el, 14%. el impuesto a la renta financiera nunca fue eh, digo hay una ley que lo impone pero no fue oficializado digamos no se cobra o sea. exactamente con lo cual bueno eh, es es bastante visible y ojalá que se mantenga también la, la decisión de las personas eh, de nuestra sociedad en las urnas para para las para las elecciones generales de octubre porque realmente eh, así estamos para atrás. Clarísimo. Claro, es que algo más, no hay nada que ver, es, clarito, absolutamente nada que ver, más, más que imposible. pedirle la canción, no sé con qué vamos sí, a cerrar. Bueno, el, y el motivo, por el el motivo, Muy es no más divertido. La segunda... Ay, yo no lo conozco. <risa> bueno, ya te vas a divertir. Bueno, eh, la canción es de Crystal Waters y se llama Hipsy Woman, y... El estribillo, para mí, dice Las Lelic, Las Levas, Las <risa> no, Lelic, quiero, Las si Cerebro vale. de economista Gracias <risa> Gracias, chicas, hasta luego